vanguardia de la retaguardia, bueno pues estamos aquí en el volantín del barrio chino, programa que se transmite desde Guanatos, Jalisco, México y hoy es miércoles 3 de marzo de 2021 y estamos muy contentos, muy contentos de haber elegido a la negra para hacerle pues un homenaje pero también Recordar que la semana pasada estuvimos inmiscuidos en un festival latinoamericano que se llevó a cabo en Lima, Perú, el Festival del Libro Cartonero, donde participamos más de 40 editoriales cartoneras, y esto es demasiado sensible pues para todos los compas que estuvieron trabajando pues charlando, dando conferencias en las mesas redondas, en los conversatorios, presentando libros, dando talleres, pues todo este trabajo que se realiza a partir de que en el 2003, 2004, en Argentina, los compas de Eloisa Cartonera emprendieron este viaje, que ha tenido muchos destinos no eh, nos ha llegado al corazón de muchísima gente actualmente se considera que hay más de 300 editoriales en todo el mundo lo cual nos hermana no y precisamente hablando con otros compas a partir de de lo loco que estamos muchos de los editores cartoneros y de esta suma suma de espíritus de almas de gente que sea este entrelazado en estos proyectos, pues también va lo que en algún tiempo conocimos como el sueño bolivariano. Y que grandes grandes personajes de la historia de América Latina pues son parte de nuestro ideario, de nuestro diario vivir y nos fortalece en el sentido espiritual y nos da esta posibilidad de hermanarnos, ¿no? Entonces, pues para mí que yo la rifaba por ahí en los 70s, 80s, pues para mí conocer a Mercedes Sosa, a esta cantante argentina que los datos biográficos dicen que nació en San Miguel de Tucumán en 1935 allá en la Argentina y que pues es junto a otro pues gran gran gran grupo de de cantantes, de, de cantautores, de músicos, de letristas, pues parte de este sueño también, ¿no? eh, ahora tal vez nosotros lo vemos en el sentido de la literatura latinoamericana haciéndose o llevándose a cabo por medio de estos libros artesanales que se hacen a partir del cartón que se recolecta en las calles y que se intervienen y que tiene mucho sentido porque socialmente o políticamente incluso en el sentido económico pues la basura que, que desecha el gran capital no esos embalajes esos pues parte de los los externos no Lo, los, las cubiertas de sus productos que que se tiran a la basura, las, las recolectan los cartoneros para hacer las tapas, no entonces esto es una respuesta también al, al capitalismo, al neocapitalismo y, y la otra es que los cartoneros son dueños, no aunque los medios de producción sean raquíticos o, o muy simples, los, los, los cartoneros son los dueños de de los medios de producción, ya sean unas tijeras, unas agujas, hilo, pegamento, todo esto, pero también muchos de, de nosotros somos autores, somos editores, generamos un, una economía solidaria, eh, la mayoría de los, de, de los editores que hacen estos libros, pues lo ven sin un fin de lucro, más bien es trasladar, eh, intercambiar, generar, que la literatura o los contenidos de estos libros pues vayan más allá de los pequeños sitios donde se realizan ¿no? y es una manera de, de compartir también este todo nuestro conocimiento nuestro nuestra información y darnos a conocer a nosotros mismos lo que está pasando en estas otras partes del mundo pues es mucho mucho mucho más de lo que uno pudiera pensar que es una editorial convencional, ¿no? Una editorial que hace libros precisamente para entrar dentro del rol de la economía y no precisamente de las economías sustentables, porque esto es otra parte, ¿no? Generar comunidad, los los cartoneros van a comunidades alejadas de los centros de la ciudad, de los centros comerciales, de los centros políticos, de los centros económicos a generar estas tareas y a enseñar a la gente no solamente lo que son los cursos de literatura o lo que son la lectoescritura, sino también ser editores, entonces es una manera también de generar comunidad, identidad que es lo que nos hace mucha falta en ocasiones, preferimos este, productos extranjeros y con, que se comercializan a partir de los medios como la televisión o la radio, o, no sé o, o otros medios para el consumismo y sin embargo los libros cartoneros traen un poco más que el puro producto para satisfacer alguna necesidad del ego no es algo que nos lleva a generar una espiritualidad los textos los libros tienen este contenido de generar un intercambio entre quienes somos lo que pensamos lo que vivimos y lo que sentimos entonces pues enhorabuena a todos los que participamos en este festival cartonero y a toda la pinche raza que se la rajó, que se partió la mandarina en gajos, eh, pues no sé, produciendo el festival, ayudando, colaborando, este pues a todos ellos un chingo de abrazos y pues mucho cariño, ojalá y esto vuelva a suceder. Y bueno, vamos a empezar con tres rolitas, de la señora Mercedes Sosa que por cierto aquí dice que se llama Aide Aide Mercedes, bueno pues es un dato que yo no sabía y pues les dedicamos estas rolas a los compas cartoneros que son tres rolitas, la masa María María y gracias a la vida a ver qué les parecen Si no creyera la locura de la garganta del sinsonte Si no creyera que en el monte Se esconde el trino y la pavura Si no creyera en la balanza En la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio creyera en la esperanza si no creyera en lo que agencio si no creyera en mi camino si no creyera en mi sonido si no creyera en mi silencio y que cosa fuera que cosa fuera la masa sin canter mas y hecho de cuerdas y tendones un revoltijo de carne con madera un instrumento sin mejores pretensiones de lucecitas montadas parecer qué cosa fuera corazón qué cosa fuera qué cosa fuera la masa sin canter un testaferro del traidor de los aplausos un servidor de pasado en Copa Nueva Un eternnizr de dioses de locaso Júbilo hervido contra trappo y lente cuela Que cosa fuera, corazón, qué cosa fuera? qué cosa fuera a sin cantera? creyera en lo más duro si no creyera en el deseo si no creyera en lo que creo si no creyera en algo puro si no creyera en cabaridad si no creyera en lo que rompo si no creyera en lo que escondo ser hermano de la vida Si no creyera en quien me escuche Si no creyera en lo que duele Si no creyera en lo que quede Si no creyera... En que lucha qué cosa fuera qué cosa fuera la masa sin cantera un más ycho de cuerdas y tendones un revoltijo de carne con madera un instrumento sin mejores pretensiones de montadas para escena. qué cosa fuera corazón qué cosa fuera? que cosa fuera la masa sin canteres. la extraña manía de cre luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellavo y en las multitudes el hombre que yo amo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 Estamos de retorno en el volantín y desde luego queremos agradecer a todos los patrocinadores que definitivamente es una larga lista de empresas, compañías que en realidad pues nos dan nos dan este apoyo, ¿no? Entre ellos algunos compas y quienes también hacen posible que Radio Cartón salga a flote en estos tiempos apandemiados, y pues aquí saludando al barista de La Rueda, eh, que es el Isbalanqué, Isbalanqué, y ya después les diré su segundo nombre, también está Charlie El Chacal, de la banda de allá de mezquitán de San Miguel de mezquitán de la Guadalupana, ¿no? y pues a Cuadernos La Aguja, desde luego también a Flores y Colores de México, a Editorial Amate a la Editorial El Viaje a los centros culturales como Arcadia Fusión y la Casa Alcalde que siempre están puestos ahí para hacer el paro a todos estos artistas laterales de, del otro curso de la otra cultura o contraculturales subculturales de la cultura independiente alternativa no sé, contraculturales a, to, a todos esos compas que también este es la rifa no se la andan rajando en esta otra parte del proceso cultural de, de los pueblos de, de las ciudades y de pues toda la, la raza que no está oficialmente o institucionalmente apoyada ¿no? y bueno pues estamos hablando también de, de mercedes sosa que por ahí este comenta uno de los compas que nos dan sus likes Arturo Axio dice que la echa de menos, ¿no? Su voz es la voz de América Latina y creo que, que muchos muchos compas consideran pues que estos cantantes o músicos latinoamericanos pues nos dieron esta unidad, ¿no? Esta cohesión, ¿no? Le a muchos a muchos compas como de mi generación. Yo escuchando a Mercedes Sosa me acuerdo mucho de compas como el Cucú, el Pol, el Ojitos, el Marihuana Max, pues la, todos los compas de la prepa, ¿no? Y, y también este a muchos compas del barrio que les gustaban estas estas rolas que no eran así como pues rolas para fiesta, no para divertirse, eran más bien rolas que generaban un poco de conciencia o las escuchaban la raza que tenía esta búsqueda de identidad ¿no? y que tenía mucho que ver también con los procesos sociales y que ahora históricamente se han generado a partir de esa lucha de los pueblos latinoamericanos por encontrar su libertad y esa libertad precisamente tiene que ver con esta libertad otra lengua o lenguaje o literatura o voces o música, bueno, todo lo que implica el otro lenguaje o, o las otras maneras de hacer cultura o arte y que siempre nos dio o nos fortaleció lo que nosotros pensábamos, lo que nosotros creíamos, ¿no? este Pues aquí hay de veras que dicen compas que estas voces no se van a volver a repetir. Creo que es de alguna forma también auténtica, ¿no? Este, la Negra, demasiado querida por todo el mundo, ¿no? Tú, o sea, donde se paraba, hacia lodo, como se dice, ¿no? Y pues claro que hay muchísimos, muchísimos otros músicos que también hemos este programado aquí en Radio Cartón, ¿no? Guitarros, o sea, no sé, Atahualpa, bueno, mexicanos como el mismo León Chávez Teixeira o Amparo Ochoa, no sé, mucho José de Molina, no sé, tantos y tantos, este, Judith Reyes, digo, en el sentido de los mexicanos, ¿no? Y, y pues desde luego Daniel Bigletti, bueno, de bastantes, bastantes músicos que son parte de esta misma voz latinoamericana ¿no? y pero que mercedes pues tenía como otros muchos su estilo personal pues de, de interpretar y que como tuvo muchos años muchos años en la escena pues también pasaron generaciones de músicos no este que le o de autores que le daban sus letras para que las cantara. pues vamos a escuchar otras tres rolitas de de Mercedes Sosa, ¿no? Este todo cambia, solo le pido a Dios y canción con todos. Estas van dedicadas a Sochiquetzali que nos está mandando un saludo. Cambia lo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 Si no brilla el diamante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir una amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause dai. Y así como todo cambia, que yo cambie, no es extraño. Cambia todo Cambia la planta y se viste, de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.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 Fins demà! a cantar todos juntos, gracias okay. vamos ahora lo a cantar todo. todos juntos por favor gracias, muchas gracias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 Y anda en mi sangre un río Que libera en mi voz Su caudal Sol de alto Perú Rostro Bolivia Estaño y soledad Un verde Brasil Besa mi Chile Cobre y mineral Subo desde el sur la entraña América y total pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Estamos de regreso, y esta es la tercera vuelta de El Volantín y queremos pues este también saludar a Bobber Black, a Granola Gourmet, Anfibios, Academia, a La Rueda, Libros y Café, a La Pava, comida tradicional, a todos estos compas este pues que nos apoyan para que Radio Cartón salga adelante. También pues mandarles un saludo a, a todos los compas que nos han mandado un like ahí a Yulandes Camilla, a Genaro Solórzano, a Carlos Sosa Bejar, a Elba María Ventura, un saludo, un abrazo a toda esta banda, a Claudia Torres, a Susana Fong, a Irat González y al Pavel que al ratito van a estar por acá, ¿no? Este pues en su programa de tenemos los libros, ¿no? A Benito Gallo, desde luego pues un abrazo a Rosalba Ortiz, a Martín Andrade, a Caronte Gualo Vázquez, a Eduardo Lemus, a Joaquín Stanislawich <ríe> Algrenyas, a Mónica Gutiérrez, a Ivet Fasio, a Marta Gómez García, a Kiakorquidias, Esperanza Solís Mercedes Salazar, Citlali Mayorga, Adán de Abajo, Guillari Torres, a la Gabriela otra vez, a Marce Cortés, a Francisco Martínez Ruiz, a todos ellos que muchos muchos de los compas que nos mandan estos likes, francisco pacheco que no nos vemos no pero nos conocemos de hace mucho tiempo y que por ahí nos tocó pues este participar o estar en algunos de estos momentos para conocer y disfrutar de esta música latinoamericana no algunos de ellos también músicos o compositores no y pues a toda madre un, un, un saludo porque esto también nos nos llena de de vida, ¿no? Somos la vanguardia de la retaguardia y pues vamos a, a escuchar otras rolitas porque se nos va el pinche tiempo y ya no alcanzamos a, a escuchar más más rolas de La Negra de Mercedes Sosa, vamos a, a escuchar la canción Años, Alfonsina y el mar y María va y regresamos para seguir con el volantín el tiempo pasa nos vamos poniendo viejos el amor no lo reflejo como ayer En cada conversación cada beso cada abrazo Se impone siempre un pedazo de razón Vamos viviendo Viendo las horas que van pasando Las viejas discusiones Se van perdiendo entre las razones ¿Por qué años atrás Tomar tu mano Robarte un beso Sin forzar el momento Así te de una verdad Porque el tiempo pasa Nos vamos poniendo viejos Yo el amor no lo reflejo Como ayer en cada conversación, cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo de razón A todo dices que sí, nada digo que no Para poder construir esta tremenda armonía Y pone pie con los corazones porque el tiempo pasa nos vamos poniendo viejos el amor no lo refleja como ayer en cada conversación, cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo te temo dolores viejos cayó tu voz para recostar y arrulada en el canto de las caracolas marillas la canción que canta en el fondo oscuro del mar la caracolas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 fins demà!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 si llama a él no le digas nunca que estoy di que me hizo te vas a alfonsina con tu soledad qué poemas nuevos fuiste a buscar una voz antigua de viento y de sal te requiebra el la alma y la estás volando y te vas hacia allá como en sueños dormida alfonsina vestido de... Estas chuecas, María va, pisando apenas la arena ardiente, María va. Calcina el monte, un sol de fuego, María va. Temor bombero, palmar, estero, María va. Si es a ponerle un niño a su soledad De i luna i de su mar llueques Maria va i sang pens l'are ardiente Maria va Calcin el món de un sol de fuego Maria va temor bombero palmar este Maria va La siesta a ponerle un niño a su soledad de trigo y luna y de su mano pues estamos ya para despedirnos ¿no? y no quisiera irme sin escuchar esta rola de canción para Carito desde luego que pues es un coctelito ¿no? de, de rolas, sabemos que la negra, Mercedes Sosa, pues tiene un buen, un buen un buen de grandes, grandes rolas, o sea no hay desperdicio pues no hay una rola que no nos guste, pero pues a cada uno nos genera mucha alegría o sentimiento o incluso hasta moco, ¿no? Algunas otras rolas y esta precisamente de Carito pues me genera a mí un sentimiento pues chido, ¿no? Porque hay muchos recuerdos y pues para finalizar pues vamos a a escuchar esta estas rolas, ¿no? Esta de Canción para Carito hermano, dame tu mano, y como la cigarra, y pues creo que con esas trenes vamos a despedir, o ok, Michac, que sí, dice, y nos escuchamos el otro miércoles, sí, hay chance claro, a huevo, cómo no, vámonos, mi Charlie, escuchen, tenemos los libros de 8 a 9 por este mismo canal de Facebook, ah, no, no, es <risa> www.radiocartón.com, hola vale, pues. solo en un banco en la ciudad con tu mirada recordando el litoral tu suerte quiso estar partida mitad verdad mitad mentira como esperanza de los pobres prometida Andando solo bajo la llovizna gris Fingiendo duro que tu vida fue de aquí ¿Por qué cambiaste un mar de gente Por donde gobierna la flor Mira que el río nunca regalo el color Carito, suelta tu pena Cierra si diamante tu lágrima entre en mis cuerdas. Carito, suelta tu piedra para volar como el sol en primavera. Los Aires los zapatos son modernos Pero no lucen como en la plaza de un pueblo Deja que tu luz chiquitita Hable secreto a la canción Para que te acaricie un poco más el sol Cualquier semilla cuando es planta Quiere ver la misma estrella de aquel atardecer Que la salvó del pico agudo Refugiándola al oscuro De la gaviota razadora de los surcos Carito, yo soy tu amiga Me ofrezco árbol para tu niña Cari to suelta tu capto que la vainico el en mi acordeón no está esperá Vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar, abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante hermano Es tu tierra la que espera Sin distancias ni fronteras Que pongas alto la mano Sin distancias ni fronteras Esta tierra es la que espera Que el clamor americano Le baje pronto la mano Al señor de las cadenas Vétale a la mano tambor, peta lo que traigo un fuego en mi voz. Étale a la marcha, étale al tambor. Étale lo que traigo un fuego en mi voz. Hermano, dame tu sangre. Dame tu frío y tu pan. Dame tu mano hecha puño. Hermano. Esta es la hora primera, Este es el justo lugar. Con tu mano y con mi mano, hermano empecemos ya. Mira delante, En esta hora primera, de apretar bien tu bandera, cerrando fuerte la mano que apretó tu bandera en esta hora primera americano le marqué el rostro al tirano y el dolor se quedó afuera. <tose>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 Vuelve de la guerra Tantas veces te mataron Tantas resucitarás Cuantas noches pasarás desesperando Y a la hora de la frágil, de la oscuridad Alguien te rescatará Para ir cantando Sol com la siga Després d'un de any bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la guerra